La Glorieta, con r o s e m a r i Alonso. Pues estamos escuchando una de las piezas bellísimas del Stabat Mater Dolorosa de Vivaldi. Una de las que、eh, se podrá escuchar esta noche a las nueve y media en la Basílica de Santa María, en ese tradicional concierto de dolores que nos ofrece el Patronato del m i s t e r i que nos ofrecen las voces de la Escolanía, el Coro Juvenil y la Capella, y que estarán bajo la dirección Del maestre de capella, Javier González, a quien tenemos hoy, esta mañana, aquí en los estudios de Telelch e Radiomarca. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días. Siempre dais la bienvenida de forma espectacular a la Semana Santa y esta noche supongo que ya lo tienes todo ensayado y preparado. Eh, ¿Por qué Vivaldi? ¿Por qué este está Bad Matter? ¿Pero qué otras piezas también? ¿Qué repertorio es、sí. el que has escogido para 2023? Pues creo que este año, pues, la verdad es que ha sido un repertorio. Siempre el mayor problema que tenemos los directores de coro es buscar qué repertorio. ¿no? Y creo que este es el, el acertado. Más que nada porque hoy es el Viernes de Dolores y es el día del himno Estaban Mater, que es el Estaba la Madre Dolorosa de pie junto a la Cruz. Es el día que se recuerda al dolor de la Virgen. ¿no? Que en otros pueblos pues, se, se canta el, el Septenario de los Dolores o se hace una oración especial por los dolores de la Virgen. Y el Estaban Mater es una pieza que muchos músicos han puesto, han puesto composición musical a ese himno latino de hace muchos siglos. Y hemos escogido la versión de Vivaldi porque es una versión para. Que va a hacer la Escolanía. Es una versión un poco especial que hemos adaptado para, para hacer un grupito de niños de la Escolanía. Pero no solamente habéis escogido a Vivaldi, también habéis escogido, lo hemos dicho, a algunos de los compositores que han estado vinculados、sí. al Misteri. ¿Quién es? Pues claro, el, el, la idea siempre es aprender más del misterio. En todos los, los conciertos que hacemos o todo el repertorio tiene que estar, creo,、eh, envuelto en, por el misterio, ¿no? la música sacra. Pero si está más cerca de, de la época del misterio, pues genial. Entonces,、eh, sabemos que de los compositores, de los pocos que conocemos de, del misterio, tenemos a Ginés Pérez, que fue、mm. oriolano, nació en Irguela. Fue maestro de capilla en la Catedral de Valencia y fue un, un, una persona muy reconocida a nivel, a nivel nacional como maestro de capilla. Pero claro, en aquella época, pues luego、eh, tenemos esas lagunas que los músicos de fuera pues, nos, nos, nos sobrepasan, entonces olvidamos un poco lo que tenemos en, en nuestro、Qué、país. Y entonces, como músicos del Renacimiento, es una persona muy reconocida que luego, cuando volvió a, a Orihuela, en ese trance, pensamos que compuso algunas piezas para. para El misterio. Y en este caso vamos a estrenar, digo porque, porque no he escuchado nunca el, el Inéxito Israel de Egipto, que es la, la pieza que más,、mm, más repetimos en el misterio, es el, el himno que, que se canta en las exequias y, y al cual、eh, Ginés Pérez、eh, puso、mm, distintas versiones de Polifonía. Ah, y se estrena. Sí, sí, bueno, s e e s t r e n a porque yo no he escuchado ninguna grabación. Eso es una, estaba en el archivo de,、yeah. de Valencia, se, se publicaron todas las partituras, pero yo no he oído todavía ningún coro hacerlo. Entonces, pues vamos a, a ver si somos nosotros los primeros en hacerlo. ¿Y Ginés Pérez, esa música de qué siglo era? Del de siglo XV. ¿El siglo XV? ¿Y hay mucha diferencia con el que escuchamos ahora? Sí, sí, mucha diferencia. Es que lo que cantamos ahora es el himno gregoriano, como se cantaba、uh -huh. en la iglesia.、Uh -huh. Y lo que hacían los compositores, los maestros de capilla, era adornar esos himnos para que no fueran quizá tan aburridos, porque este himno tiene 29 estrofas. Entonces,、yeah. eh, por ejemplo,、pues、una catedral que no hubiera músico se s cantaba todo con Gregoriano, era lo que cantaban los monjes y el, el pueblo. ¿no? Pero entonces lo que hacían los compositores era alternar, una vez que la primera estrofa, por ejemplo, Gregoriano,、mm. la segunda estrofa la cantaba el coro polifónico. Entonces, esa polifonía se componía con la melodía gregoriana, se adornaba con polifonía. Pero van más allá todavía. g i n é s Pérez lo que hacía era,、eh, dividir, como la Catedral de Valencia, era la Catedral de Valencia,、uh -huh. pues dividía、eh, esta pieza en cuatro coros, y es lo que hemos hecho nosotros. Vamos a interpretarlo por cuatro coros diferenciados en, en el espacio. Veo que habéis tenido mucho trabajo. Y tenéis a otro más, a otro compósito más, Tomás、eh, Luis de Victoria. Luis de Victoria. ¿Qué, ¿Qué pasa con este compositor? ¿Es el más representativo claro, de la Semana Santa?、Sí. Este es el Bach español, como suele n d e c i r Efectivamente. <ríe> Entonces, Me lo dicen todos los、sí. músicos. ¿Pero por qué engancha?、Eh, es que su música se sigue interpretando en todas las, las, bueno, en todas las corales a nivel mundial. ¿no? En, en Inglaterra, por ejemplo, no hay ninguna catedral que no cante a Victoria. Pero por, por la. Por la riqueza de, la, de su polifonía, ¿no? por, la, por el trato de las voces que hace, y digamos que es como, como se, se trataban、eh, a los coros en, el, en, el, en esa época del Renacimiento. Entonces es, es una joya ¿no? escuchar cualquier pieza de. Porque a veces los maestros de capilla pues, tienen cosas que a lo mejor son demasiado litúrgicas y entonces no tienen tanta belleza. Pero sin embargo, todo, todo lo que hacía Victoria era, era para concierto, sirve para concierto aparte de para la liturgia. Bien, pues es un repertorio muy completo y esto también supongo que habréis cuidado la escenificación. Sí, porque en el caso de, de, de g i n é s Pérez, el, el salmo, hemos querido hacerlo como se hacía en la Catedral de Valencia, según lo explicaba él en las partituras, que dividir a varios coros. Entonces、eh, he dividido la Escolanía y la Capella en tres coros y el coro juvenil formando el cuarto coro. Con, vamos a, a, hemos invitado también a instrumentos de cuerda.、Mm, eso es lo que iba a preguntarte. Y tenemos, ¿Quiénes、um, son los invitados? Del pues pues、um, Vicente Cobes,、eh, que es un, un chiquito. Bueno, es un joven que sigue. Bueno, todavía están estudiando、eh, en el conservatorio, pero ya participó con nosotros cuando pues,、eh, es amigo de la, de, del Misteri. o ¿no? entonces, entonces, pues cada vez que、eh, contamos con él, ¿no? porque, porque es, ha llegado nuestro. Y Tenemos a una niña que se llama Yuna González, no sé de quién será su padre. <risa> tu poco... hija, tu <risa>、sí. hija Yuna, ¿qué, está, ¿qué instrumento está tocando? El, ella toca el violín, pero、ah. lo que pasa es que yo. que、eh, La obligo un poco a, a, que, a que también. Porque, a ver, yo podríamos contratar una orquesta de profesionales y, y que venga a tocar, pero yo prefiero animar a los jóvenes porque así es una forma de que se animen y estudien y, y sigan con el instrumento. Entonces, cuando veo que son piezas que, que sí que pueden tocar la gente joven, pues, pues sí que me gusta、pues、eso, contar con lo que hay y con lo que hay en la casa de la festa. Entonces, por ejemplo, igual que la flauta y el oboe son, y el c e l l o el c e l l o es Adrián Cuenca, que es, es, es escolano. Entonces, ¿verdad? contamos、Adrián、con lo que、Cuenca. tenemos. Bien. Y、eh, luego tenemos una profesional que es, la viola, que es Paula, Paula Romero, hija、claro. de Juan Carlos Romero,、uh -huh. cantor,、uh -huh. pero ella es profesional porque está en el hada de Alicante. Sí, con éxito en, sí, en sí. su carrera. Buena, bueno, pues que... es un concierto que no se puede perder y es entrada libre. Sí.、Eh, y se puede seguir también、eh, a través、sí. de YouTube. Sí, con el Facebook de, y el YouTube de la Basílica. Y y de la、Patronato. Basílica de Santa María del Patronato.、Sí. Bien, pues esto es lo que tenemos: la escenificación y el repertorio. ¿Y cómo están los cantores de la capella, del coro juvenil y de la escolanía? ¿De incentivados, de estimulados, Javier? Es que este concierto también tiene un matiz especial, porque es el, el primer concierto que no está nuestro amigo Pepe,、yeah. que no nos va a acompañar en, en el piano. Entonces, le vamos a dedicar el concierto a él. Entonces, bueno, pues hay una parte de, de alegría, porque nos juntamos para hacer música y para, para otra vez invitar al pueblo del Chac a vivir la Semana Santa, igual que hacemos en Navidad, pero este año con una pérdida. Bueno, no sé si podremos aguantar a hablar de Pepe Galeana, no lo sé, porque es verdad, quienes lo conocieron,、eh, bueno,、sí. es formidable, una persona bellísima y un músico hasta、eh, en la médula.、Sí. Pero vamos a intentarlo, porque su misa fue espectacular. Sí, sí, el pasado viernes. Sí, la verdad que tuvo el, el funeral que se merecía, porque ten, queríamos hacer algo especial. Y, y, y primero piensas en que los entierros, no sé por qué tenemos un fallo aquí, en, en, en, en, al menos en esta sociedad, desde que yo era pequeño, que los niños no tienen que acercarse a, a, a los entierros. Y, y yo creo que a mí eso pues, también me marcó. Yo de pequeño creo, creo que si me hubieran llevado a más entierros no tendría tanto, tanto trauma, ¿no? Pero entonces decidimos que, que todas. Y, y los niños querían estar también. Entonces los e s t u d i a r o d e x a c Además les dije que venga quien quiera, es, es algo voluntario, si hay algunos pequeñitos que no vengan. Y vinieron todos, porque a Pepe había que despedirlo todos. Todo toda la, la, el coro juvenil, la escolaría, la capella. Entonces fue un funeral cantado por más de 100 voces y, y, y claro, despedir a, a nuestro amigo. Y nos, vamos, es, forma parte del misterio, forma parte de la capella. Él era el encargado de que las voces arribaran al cielo, no se le veía, pero él estaba el encargado de que todos los estudiantes. Instrumentos salieran a tiempo y, y bueno, afinados y los, los, los niños estuvieran preparados en el cielo. Y es que él siempre estaba no solo arriba、eh, preparando esos instrumentos y esas voces en la tramoya alta, sino que también estaba con su piano en todas、sí. eh, las actuaciones y、sí. conciertos que, que habéis dado sí,、eh, en、sí. la escolanía por, por,、eh, por el país y por parte、sí. del extranjero. Sí, sí, siempre se ha venido porque él, él siempre ha vivido de la música y ha acompañado a muchos.、Eh, Muchos espectáculos también a nivel nacional. Sin embargo, cuando tenía alguna cosa, era, estaba dispuesto siempre. A lo mejor tocaba en Barcelona y nosotros estábamos, teníamos actuación en Madrid. Él,、mmm, sin dormir, se venía con el coche directamente para. Podríamos haber, haber buscado un sustituto, pero se venía directamente para, para tocar siempre con la escolanía y siempre viajando con nosotros. Y bueno, es, es una pieza clave y fundamental en el misterio. Pues qué, qué emocionante, ¿no? Dedicarle y qué mejor concierto que este, que se tocan también piezas de difuntos,、sí. eh, como. Como el, el estaba de、sí. Mater Dolorosa para、uh -huh. Pepe Galeana,、sí. para José Galeana.、Eh, pero no, supongo que no será el único homenaje que reciba a lo largo de este 2023. Pues la verdad es que se merece muchísimo, porque yo no conozco ni conocer a ninguna persona, creo yo, que, que pueda hablar、no、sé, que, que, o, o que se haya disgustado alguna vez con Pepe, ¿no? porque es, algo, es una persona que siempre, siempre se, se vuelca para, para hacer el favor que, que, que pides lo, y siempre está ahí. h a c e todo lo posible. Para, para ayudarte en lo que sea. Y bueno, como músico, pues todo el mundo quería que la acompañase porque es, es un repertorista excepcional. ¿verdad? Bien, pues、eh, siempre estará en la Escolanía, en el coro y en la Capella Pepe Galeana. Pero、eh, vosotros no termináis solo con el concierto de Dolores, Javier.、Eh, el mismo lunes también、eh, inauguráis las jornadas culturales del Colegio Público Luis Vives. No paráis, ¿no? La escolaría no para. La verdad es que no, pero、eh, es verdad que ahora, últimamente, estamos también, también haciendo, o, que, o queremos hacer desde el patronato, un, un, como una especie de programa para, para actuar en los colegios, en el sentido de que, de que el misterio tenemos que trasladarlo siempre, siempre que lo pidan. Y cuando hay algún colegio que solicita la, nuestra ayuda para una semana cultural, que vemos que, que sí que se está trabajando de verdad el misterio, ya no se trata de ir a hacer una actuación porque sí, sino tiene que haber un trabajo previo en, en, es, en el centro educativo. Entonces, siempre que solicita, intentamos estar. Y en este caso es el Colegio Luis Vives, pero hemos estado estos últimos, este trimestre h en m o estado s e varios centros educativos. ¿Y cómo están funcionando las mujeres, las niñas en la escolanía? Pues no sé qué problema hay con, con las niñas, porque de verdad que yo no veo que haya ningún problema, pero a veces、eh, me gustaría que algún periodista que s a q u e algo、pues、me, me preguntasen, porque te agradezco que me preguntes sobre el tema, porque a mí, cuando hablan de, de lo que hemos dicho, lo que sea, a mí nunca me h a preguntado nadie. Pues、eh, nada, seguimos muy bien porque、eh, las, las niñas están, lo que pasa es que están en la escolanía, ensayan con la escolanía,、eh, hacen las mismas actividades. Lo que pasa es que, que lo hemos llamado coro juvenil, pero por, por, por darle un nombre, digamos, legal, pero realmente、eh, tanto coro juvenil como escolanía son los, los jóvenes del misterio que, que, que actúan y cantan y ensayan a la vez. O sea que no, no entiendo el problema. Efectivamente, no ha habido ningún、no. veto, ningún retroceso、no. en cuanto a la incorporación. De las nada, niñas nada, o las adolescentes. Claro, es que ahora mira, en este concierto, por ejemplo, hay una parte de, de la familia que no va a salir al concierto, que son los niños más pequeños. No, no están preparados para cantar、uh -huh. esta parte. Entonces van a salir en, en la última pieza porque por sus características vocales no pueden hacer el resto del concierto y no pasa nada. Entonces no están discriminados por eso, simplemente cuando maduren, entonces、eh, podrán tener. Una, una participación más, más activa. Entonces, a veces también cuando, lo que buscamos son voces que se adapten a lo que necesitamos. Entonces, cuando pedimos una demanda de voces es porque son las que necesitamos, en una franja de edad que necesitamos. A lo mejor no necesitamos un tipo de voz porque ya lo tenemos. ¿no? Mm. Entonces, Igual como pasa en la capella, necesitamos ahora tenores primeros, pero no necesitamos barítonos. Entonces, no estamos discriminando a los barítonos, simplemente que ya tenemos muchos y por otro lado,、pues、ahora sí que podríamos invitar a que vengan tenores primeros o bajos. Por cierto, ¿cómo está la captación de voces para la escolanía? ¿Éxito? Bueno,、eh, realmente lo que funciona siempre es el boca a boca. Y,、claro. y que, entonces, sí que han venido a principio de cursos, vinieron como 10 niños nuevos. O sea, que estamos encantadísimos con, porque ya se ha vuelto a, a renovar la escolanía.、Uh -huh. De la campaña, pues es, es más flojo porque ya. La, Quizá igual tengamos que cambiar de fecha y, a,、sí. y hacerla a principio de curso, no, a, a, no ya cuando ha empezado claro, el curso. Claro, porque, porque los padres la, tienen u a s actividades extraescolares. Empezasteis en febrero, sí, ¿no? Sí.、Eh, Entonces,、bueno. siempre espera, empezamos cuando termina o cuando empieza el año, pero quizá hay que cambiarlo. Bueno, la gente,、eh, al menos hemos invitado a, toda, a todo el pueblo del e Che a que vengan y, y prueben, pero bueno. Pues nos quedamos más tranquilos.、Sí. Hay relevo generacional sí, hay relevo,、sí. en los papeles del misterio. Y si no lo hay, pues habrá que echar mano de las chicas. Claro. Bueno, p e r o s i ya que lo decían <ríe> otros. Yo、no. Que lo decida el patronato. <ríe> Javier González, muchas gracias、eh, por dar la bienvenida de la forma tan brillante como lo hacéis en ese tradicional、mm. concierto de Dolores y Suerte para esta noche a las nueve y media. Bueno, esperamos a todo el mundo.